que tienen con el edificio escolar. Ahora hace ya un mes que estamos este, sin nuestra escuela, después de muchos pedidos, después de una lista sábanas que también fueron enviadas a sus mails, ¿sí? eh, y no teníamos respuesta hasta que en un momento tuvimos que llamar directamente a Camusi, porque llamábamos a mantenimiento, llamábamos a, la, a las personas este que tienen que ir y, y arreglar, toda esta situación, y directamente no teníamos respuesta. Entonces dijimos con nuestros compañeros y compañeras, son vidas las que hay aquí adentro, son chicos y chicas que merecen respeto. ¿sí? Más allá de ofrecerles un derecho que es la educación, también la seguridad como ciudadanos, como protagonistas hoy, como ciudadanos hoy de nuestro país, merecen respeto y ser educados en condiciones dignas, las que no estamos teniendo, lamentablemente, ninguna de las escuelas públicas de acá de San Martín de los Andes. sí ¿Qué pasa? Nosotros, más allá de la educación de estos chicos y chicas, les está faltando también su refrigerio, su vaso de leche, que no lo tienen. ¿Qué pasa con estas familias, con estas infancias todo este mes? ¿Sí? Eso nos duele. Nuestros compañeros auxiliares y demás estamos aquí para que se apuren los tiempos, porque lamentablemente es todo burocracia. Nosotros estamos esperando a ser reubicados cuando nosotros, sí como comunidad de la escuela, buscamos los espacios. No nos los dieron las personas que debían buscarlas, nosotros los buscamos. Hicimos las notas correspondientes y estamos hace 15 días esperando las respuestas de esas notas y que nos avalen la reubicación cuando nos pidieron proyectos, nos pidieron horarios y cronogramas, y notas y más notas, y siguen pasando los días. Hoy es jueves, mañana viernes, una semana más, que nuestros chicos no tienen la presencialidad. Tampoco tienen los medios virtuales como para una clase, porque si ustedes este, conocen la realidad de nuestra comunidad educativa, carecen de internet, internet, eh, Lamentablemente son pocos los datos móviles que tienen, aún para recibir la tarea. Se los busca con un cuadernillo, chicos y chicas que están solos, que siguen deambulando fuera de nuestra escuela. Entonces, imagínense cómo nos sentimos sí como docentes y cómo nos de, de, se deben sentir los representantes que son ustedes, porque ustedes los representan a ellos. sí Ellos no pueden estar hoy acá con sus voces, pero nosotros somos las voces de ellos. Así que les pedimos, por favor, que se agilice y que se deje de lado la burocracia, y que se vaya a lo importante, a lo inmediato, que es este, brindar ese espacio. Eh, así que bueno, podríamos decirle muchas cosas más, pero realmente eh, la mirada de los chicos, miremoslo integralmente. Más allá de la emergencia educativa, Hay una emergencia que es con respecto a su salud, a su bienestar, a su vivienda y a su alimentación, que en este momento está en riesgo. sí Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Hola, buenos días a todos, todas. Bueno, nosotras somos acá en representación del Jardín 63, ¿no? Yo soy Nati Maray, su directora, pero no menos importante que las compañeras que están acá sosteniendo hoy esta pelea. Celebro que hayan realmente eh, votado por unanimidad. Celebro cada una de las palabras. A veces nosotras tenemos la sensación, en este caso somos todas mujeres, de que se olvidan de que estamos ahí donde estamos. Somos de Cordones del Chapelco. Ustedes saben que Cordones del Chapelco es como un segundo pueblo, tiene 9.000 personas, tenemos cantidad de infancias desde bebés hasta cinco años de nivel inicial. Estamos hace un año y medio trabajando de prestado, peleándonos entre nosotros con el CEPEN 96, con la escuela 359, tres instituciones, cuatro adentro de un edificio. Me bajan las computadoras, las vuelvo a subir, me tengo que llevar el equipamiento a casa porque no hay lugar donde ponerlo no tan grave como las últimas personas que se lastimaron. Y eso es lo complicado que quiero que sepan. nos Estamos estamos trabajando en unas condiciones deplorables. Se nos lastimó hace poco, no tenemos lugar donde poner el mobiliario. Estamos en un sucucho que era aislamiento el año pasado, guardando todo lo que es material didáctico. Limpieza y comida, comida también. Se lastimó una de las chicas, se le cayó una tren en la mano, la están por operar. El viernes pasado... Lloró todo el equipo, se nos lastimó una gordita de cuatro años, con una astilla, o sea, terrible. Lloraba yo con el médico, o sea, yo y las compañeras, terrible. No se puede trabajar así. Necesitamos el edificio ya. El edificio están peleando, una vergüenza, están peleando hace tres meses por un cable de alta tensión, porque va a Nación, porque Provincia no lo paga, porque la empresa Blackhall no lo paga, va a Provincia. Hace dos meses y medio el cable está pasando por de, de una oficina a la otra y sale la presidenta del distrito, Sandra Taus, hace una semana en la radio cuando mandamos desde el 63 la pregunta de que le explique a las familias por qué no está el jardín, ella dice que no sabe. Una falta de respeto, falta de respeto, no puede ser. Y nosotras con gente lastimada, de los grandes, de los chicos, no da. Se lastimó la profesora de música llevando instrumentos de una escuela a la otra. Está bien, son 150. El edificio está terminado, le falta un cable de tensión. Porque la empresa puso un cable y se necesitan dos cables. Yo sí lo sé. Yo sí lo sé porque llamo toda la semana al vocal por la comunidad, a nuestro gremio Aten y llamo además a las personas del distrito para que nos expliquen y al de la empresa Black Hall, que lo tengo como loco, a Matías. No, no, lo tengo como loco. Se volaron todas las chapas. ¿Qué piensa la comunidad de Cordones? Que ni el edificio nuevo sirve. A ver, gente, se voló con el último viento. Las chicas, ¿saben? Todas las cumbreras, se levantaron todos los asientos de madera. ¿Qué nos van a entregar? ¿De qué están hechos los edificios? No se entiende. Eso es dar una pedagogía a la comunidad también. No es pedagogía de la ternura, que es la que queremos nosotras, pero es dar algo. Les estamos mostrando algo. El mes pasado hubo dos feriados, ¿se acuerdan? La partida con 10 mil pesos menos. No tuvimos fruta en todo el mes. A ver, en esas condiciones estamos trabajando. Por dos días le dije al distrito... Nos van a sacar, se corta por la fruta, porque las harinas es lo más barato, dentro que ya está también está caro. Obviamente, un jardín que está dando, por una encuesta que se realizó junto con la MEPI, estamos dando todo el tiempo de refrigerio de calidad. Nos matamos, nos vamos a Junín a comprar más barato. Me mato tratando de buscar, obviamente, con la nafta de uno, con el vehículo de uno. No importa, por las infancias lo hacemos. Ahora, 10.000 pesos menos por dos días y no está bueno. No está para nada bueno. O sea, ahora sí vamos a agregar jornada Y eso también nos está pasando. Se corta el gas donde estamos trabajando en el CDI, no dejamos de dar clases, nos vamos a la plaza, no dejamos de dar el refrigerio, porque sabemos lo que está pasando en Cordones. En Cordones los niños y niñas vienen al mediodía, ingresan a las 2 de la tarde sin almuerzo. El 50% viene con un desayuno de las 11 y media de la mañana. Entonces, nosotras no lo desconocemos. Salimos a la plaza, si no hay jardín... Estamos trabajando en la plaza, no hay un día que no demos actividad. Hoy que decidimos venir acá todas. Entonces, estamos haciendo lo posible. Ayer terminaron las inscripciones de, sala, de salas de cuatro, no sé si sabían. Hace un año le estamos prometiendo a los niños y niñas de cordones que los matricularon en Jardines del Centro y no van. Les hice el seguimiento a todos, a todos los que vinieron al centro. Yo les hice el seguimiento, me encargué no están yendo porque la familia no paga el colectivo. Entonces, desesperada desde Cordones, desde el programa Al Patio, armamos una actividad de psicomotricidad para esos niños que no pudieron hacer jardín allá. Ayer terminé de inscribir salas de cuatro, otra vez afuera. 40 lugares tengo, si no tenemos edificio. Otra vez, lo mismo que prometí para este año, lo mismo está pasando este va a pasar el año que viene. Los de cuatro que es obligatorio quedar una afuera, ni hablar de los de tres, que está lleno cordones, es deplorable. Entonces, cartel amarillo, cartel, o sea, necesitamos ayuda, tenemos que estar ahí. Compañera, ¿alguien quiere decir algo más? Celebro el equipo docente que tenemos en el Jardín 63, porque gracias a ellas hacemos lo que hacemos. Muy, Mar buenos días a todos y a todas. Bueno, soy Solada González, directora de la escuela 161 de Paila Menuco. Estamos escuchando la sesión del Consejo Deliberante declarada la emergencia educativa y están haciendo uso Después, de la palabra. Pero, eh, ya pasaron la de, la la de la Biblioteca la escuela, Popular Ruca Trabun, también la, desde la dirección eh, de la escuela 89. Recién escuchábamos a la directora del jardín 63 y, y, y, y ahora a la, la directora del jardín en, en de la escuela de Paila Menuco escuchamos. La, la misma inquietación que tenemos nosotros. Y Son muchas cosas que a veces uno quisiera eh, decir o enojarse incluso con ustedes, no con concejales, porque quizá e incluso pedirle disculpa cuando uno se enoja o se expresa de una manera este que se puede decir incluso vaya la redundancia acá, la falta de educación. Pero cuando a nosotros nos faltan el respeto, porque esto es faltarle respeto lo que hizo... El ministro, principalmente, cuando vino varias veces a recorrer nuestra escuela, sabiendo lo que nos estaba pasando, nos vino a mentir, como sabró hace un rato, nos vino a mentir a la cara, vino a mentirle a nuestros hijos, porque él decía que pronto se iba a terminar esa escuela, y esa escuela hace un año. Y justo me daba bronca cuando estaba escuchando, creo que es el... ¿Usted cómo se llama? Este, Wilkelman. Estaba diciendo que era muy pronto para declarar la emergencia educacional. Me dio bronca porque dije, hace un año nuestra escuela, en Paila Benuco, que, no, que los chicos no pueden ir a la escuela, a su escuela. Donde dice acá, por una escuela con identidad en su territorio. Es una escuela que tiene una identidad mapuche. Y necesita estudiar en su territorio. Y hace un año... Entonces, hace un año recién hoy se declara la emergencia educativa. Este, sin desmerecer lo que está pasando en las otras escuelas. Pero hay cosas que son en veces son diferentes, porque en esa escuela estudian chicos con una identidad que es la identidad del pueblo mapuche. Y nosotros en veces pensamos que a propósito o agrede lo que no pasa Y nosotros decíamos cuando vino el, el ministro, ¿no? Que no sé si él se da cuenta, pero él también es mapuche, le corre por sus venas, sangre mapuche. Su apellido se lo canta y en la cara también. Sin embargo, nos vino a mentir. Cuando nosotros le decimos, porque en un momento nos dijo en la escuela y por eso yo creo la dignación de la maestra, de directora, ¿por qué nos dijo a nosotros? ¿Por qué se quejan? Nos dijo en el municipio, si tienen están teniendo clases, así descaradamente nos dijo, y eso es que nos produjo bronca porque él sabe que no es en nuestra escuela que ten, los chicos están teniendo clases, cuando se habla con la identidad mapuche que tenemos nosotros, primero estuvieron en una iglesia, esto ahora estuvieron en, en el regimiento, que les agradecemos el espacio que nos dan, pero no es ahí donde nuestros hijos tienen que educarse, como mapuche que son, tienen su lugar, tienen su espacio, tienen su escuela. Y era nada, que quizás para algunos es mucho, pero es lo que se estaba necesitando, es una ampliación de una jaula y arreglar una cocina, porque por el tema del gas se, se terminó cerrando esa escuela. Y ustedes todos saben lo que está pasando con las escuelas cuando se explota el gas. Y entonces... Cuando se, se habla acá tan de decir toda la escuela están teniendo el mismo problema, entonces tenía que haber sido la emergencia mucho más antes. La emergencia empieza en el momento de que una sola escuela se termina cerrando. Se dijo en un momento en el municipio, nos dijeron que no había presupuesto, que el presupuesto es bajo. Qué lamentable que nos digan eso en San Martín de los Andes, donde la provincia... Les entrega ahí, a paso de nuestra escuela al, al, al cerdo está el cerro chapelco donde viene la concesionaria y todo este año los millones y millones de dinero que se llevan de ese cerro ahí. y acá y lo hago quizá culpable a todo el funcionario que están ahí aquí presentes del, del consejo deliberante porque cuánto de esa plata que se, se viene se viene a sacar de ahí a pocos metros de la Escuela 161 de Puente Blanco de Pailamenuco, ¿cuánto dinero queda o, o se recauda para la educación pública o para la educación acá en San Martín de los Andes? Quizás nada. A pocos metros también se está llenando de cabañas, de hostería, de, mm, vienen a invertir o a comprar o a robar, no sé, porque la verdad que uno no sabe si realmente se vienen a ganar en esos lugares y compran en esos lugares o no. Y más encima hablan de una de una provincia po pobre que no alcanza para la educación, que no alcanza para nada, no alcanza para las viviendas. Y sin embargo, ahí se está llenando de de gente que vienen de otro lado a pocos metros, entonces esas cosas, esas cosas nos indignan a nosotros. Porque hay muchas cosas más con detalle que quizás estamos pasando y no se puede contar, porque se, sería cansador la persona que, que no vive, que no sufre, que no pasa la consecuencia, se cansa de escuchar. Pero cuando a nosotros nos pasa, es muy indignante vivir la situación día a día. Y también, como decían hoy, agradecemos, porque las maestras son las que ponen el cuerpo, las docentes, cuando un niño... Como está pasando ahora, por ejemplo, con los chicos de Paila Menú, con el cambio de actitud de los chicos, eso por ahí, algunos no lo, mucha gente no lo ve, no lo entiende, porque era una forma de vivir y de estudiar en, el, en la escuela 161, que eso cambió, cambió la actitud de los niños, hay muchos niños que están manifestando su agresión, porque de esa manera, quizás es la manera de expresarse de lo mal que le están pasando, del poco tiempo que tienen no tienen un espacio libre que sean de ellos para jugar porque los espacios están reducidos cuando salen a educación física salen a hacer su recreación están limitados no como lo hacían allá en su escuela tendría muchas cosas mamá le voy a dejar a la directora para gracias Bueno, agradecer a las familias porque son los que apoyan siempre. Eh, bueno, yo envié un mail al consejo con todos los pedidos, creo que les llegó. De todas maneras, tenemos acá en papel eh, la nota con las firmas de la comunidad educativa y se las queremos entregar. También le queremos entregar el listado de exigencias, porque ya no son pedidos, sino exigencias, porque hace un año que estamos reubicados. Eh, los plazos de obra como los plazos de diálogo ya se han también vencido. Eh, también una recomendación, y quizás también para que en esta emergencia educativa también se declare, que los dispositivos de reubicación, o los dispositivos alternativos, quizás se pueda agregar, sean a corto plazo. Son dispositivos alternativos. Nosotros hace un año que estamos reubicados. Ya no podemos estar más reubicados. El año que viene tenemos que volver a territorio. Y esto también eh, está bueno para que nuestras comunidades educativas también aprendan de otras porque, bueno, tenemos acá los compañeros de la Escuela 89 buscando ellos, como hicimos nosotros, lugares para garantizar la presencialidad. Un año. Ellos llevan un mes y probablemente si siguen con este dispositivo alternativo, también les puede pasar un año en el que no se le puede garantizar a los chicos y chicas la educación de calidad, en territorio, condiciones seguras y de libertad, porque los dispositivos alternativos en instituciones que no tienen que ver con educación, no nos permiten ser libres, y eso lo sabemos todos. Nuestra escuela es escuela pública, Nuestra escuela es escuela pública en territorio con identidad. Eso es lo que exigimos. El ministro Jean Caffilo, digo, las instancias de diálogo ya se han agotado. Hemos tenido, no sé, seis reuniones con el ministro Jean Caffilo hemos tenido recorrida por el territorio con el Ministro Yangafilo hemos tenido reuniones presenciales y por Zoom con el Ministro Jean Gaffilo y todo su equipo, y también con las empresas que tienen a cargo las obras de las escuelas. Nuestra obra de la escuela de Paila Menuco inició en noviembre del año pasado, se paró en diciembre del año pasado porque no presentaron los planes como correspondían a parques nacionales. Eso lo saben ellos sí y, sin embargo, nos responsabilizan a nosotros. ¿Cómo puede ser posible? Toda la parte de gestión burocrática y demás, y pasos a seguir, lo saben ellos. Se vuelve a retomar la obra en abril, en abril, no en marzo ni en febrero, como hay algunas noticias ahí dando vueltas, y se vuelve a cortar a principios de mayo por la veda climática. Se podría haber avanzado con las remodelaciones de la cocina, que son internas. No se empezó. Sacaron el techo en en, no, en abril, empezó la veda climática. Las las, eh, las paredes y pisos de la escuela se deterioraron. Ahora hay que arreglar todo eso. Tenemos un mueble que no pudimos sacar porque no entraba por la puerta, hecho pedazos. ¿sí? Con lo que cuesta... Eh, gestionar muebles, justamente, eh, eh, mobiliario para las escuelas, ¿sí? Tenemos una escuela rural que en el mediados del 2013 cambió de periodo y es febrero, diciembre, y este primero de febrero no pudimos empezar con clases presenciales. Una obra que tendría que haber terminado el 28 de febrero de este año, que después tuvo fecha para el primero de mayo de este año que se volvió a postergar la fecha de terminación de obra para julio y que ahora la nueva fecha de terminación de obra es diciembre, a un mes, no se va a cumplir. El año que viene nosotros queremos volver a nuestra escuela en territorio. La familia, la comunidad educativa, el equipo docente y auxiliar exigimos eso y ya está la decisión tomada, no queremos más reubicación familiar, Y esto es un consejo también para el resto de las instituciones. No trancen en las reubicaciones, no trancen en eso, porque se va plata a otros lados y no a dónde tiene que ir. Estamos reubicados primero en la parroquia, donde también se hicieron un montón de arreglos, se destinó mucho dinero a esos arreglos en la parroquia, que después eh, nos van a faltar en nuestras escuelas en el regimiento también, ¿sí? Pero por qué también exigimos que esté mantenimiento escolar en las rubricaciones? Porque nosotros necesitamos y es un derecho de nuestros Pichiqueche y de nuestros de nuestro plantel docente y auxiliar estudiar, aprender y trabajar en condiciones dignas. No puede ser que un baño que tendrían que haber arreglado hace meses todavía lo estén arreglando. Ya fueron cuatro veces a ver una Mochila de baño que gotea, ahora la cambiaron. Al otro día volvió a, a perder agua, se inunda el baño. Es el único baño que tenemos disponible después de la una del mediodía hasta las 2 de la tarde que se va la última tráfica hacia el repliegue. Somos 60 personas eh, estudiantes en el regimiento en tres aulas, más docentes y auxiliares. Tenemos un cuarto de cuatro por cuatro, y quizás le estoy dando mucho, creo que es menos, en el que es dirección, secretaría, sala de maestro, sala de impresión, lugar donde están los auxiliares, depósito con eh, la mercadería del desayuno de, y del refrigerio. Lo mismo con las partidas, tuvimos dos feriados, vinieron 25.000 pesos menos para la partida de refrigerio. Gastos generales, estamos en deuda. Sí elementos de limpieza, es lo mínimo que necesitamos para tener condiciones dignas y salubres para trabajar, para estudiar, para aprender. Tenemos que estar todo el tiempo pidiendo permiso para poder circular libremente por la institución. Entendemos que la, el regimiento es una unidad militar y cómo se organiza y cómo es, es el manejo de la unidad militar. Pero si ya hay acuerdos, ¿sí?, si ya hay acuerdos, no puede ser que nosotros tengamos que estar viendo si en el horario del recreo pasa o no pasa la guardia, si pasan o no pasan motos o autos por la calle que está ahí. Se le está preparando el desayuno y el refrigerio en una anafe para 60 estudiantes. ¿Pero por qué eso? ¿Disponemos de la, de la cocina que se llama el rancho? Sí, disponemos de la cocina del regimiento pero queda a 100 metros de las aulas, entonces es más el tiempo que perdemos trasladándonos que lo que se gasta en tomar el desayuno y el refrigerio, estamos haciendo todo lo posible para garantizar las 4 horas y cuarto de clases, nuestra escuela, por si no lo sabían, es jornada extendida, ¿sí? los chicos ingresan a las 9 de la mañana y se van 3 y media, hace un, dos años que estamos con jornada simple, sin contar que desde el año, el año pasado tuvimos dos horas de clase por día, tercer grado y segundo ciclo estuvo por burbujas, o sea que esos chicos estuvieron el último tiempo con dos horas de clase cada 15 días. Son muchas cosas y sabemos quiénes son los responsables, ahí en el listado de exigencias y demás sabemos quiénes son los responsables. El responsable es principal es el Ministerio de Educación de la, de la provincia, que nos dijo en la última reunión que no es responsable de, nuestra, de de nuestra escuela, que no es responsable de la obra. Un día anterior me llamaron, un, el día anterior me llamaron dos personas de su equipo para que yo me desdiga de eh, hacer evidente que él se comprometió en estos plazos. ¿Sí? entonces quizás uno no le da tanta importancia en ese momento pero después esto tiene consecuencias tiene que tener consecuencia de alguna manera Sí como tenemos uno de los carteles y también como está en el listado que les pasamos las gestiones no soy no sirven las gestiones no sirven sino se ven en acciones si no se concretan hace un año y va a ser un mes que estamos reubicado 13. De octubre del 2021 al 13 de octubre de este año, un año sin escuela. Anda una noticia dando vuelta que dice que en paralelo ya se están eh, trabajando en la, en la remodelación de la cocina y en la obra de gas. No se ha movido nada, ni siquiera se ha hecho un pozo para empezar a hacer el sanjeo de la obra de gas. No se ha ni siquiera ha modificado la cocina. La, en la cocina de la escuela... Se cocina cuando tenemos eh, la matrícula, porque este año me la matrícula, porque las familias necesitaban escuelas. Tenemos algunos chicos que el año que viene quieren volver a la escuela, algunas familias que ya están consultando qué va a pasar el año que viene porque quieren volver a su escuela en territorio, pero que se vieron obligados este año a cambiarlos. En nuestra escuela se cocina para 120 y hasta 130 personas en una cocina de 3 personas por 4 metros y también sin contar que nos faltan utensilios, vasos, platos, todo el equipamiento. no Creo que hay muchas cosas para tener en cuenta y quizás eh, algo muy importante es consideremos los espacios y los disp dispositivos de reubicación alternativos como eso mismo también tienen que tener plazos, nosotros estamos hace un año reubicados y el convenio con el regimiento vence el 28 de febrero del año que viene, también adelantar eso, no hay previsión, no hay acciones, no hay un plan de acción, el 19 de de, de octubre, perdón, hace menos de un mes tuvimos una reunión en la escuela que lo convocamos en la, la comunidad educativa para que vayan a inspeccionar la obra, para que vayan a ver si están en condiciones seguras de infraestructura. Les pedimos por favor tener acceso al expediente de la obra, que nos envíen un informe del plan de acción o que nos envíen un informe de lo que vieron en ese momento y el plan de acción a, de acción a seguir, de acá a diciembre, porque sabemos que en diciembre ya no se mueve nada y entonces tendríamos que volver a renovar todos los pedidos otra vez y solicitudes en mediados de enero, febrero, cuando nosotros ya estaríamos tendríamos que tener eh, estar en clase. No se olviden que somos escuela febrero diciembre. Entonces, el primero de febrero nosotros comenzamos las clases con nuestros pichicheche. Este año lo iniciamos en una clase pública. Ayer tuvimos una clase pública en el marco de la Semana de las Artes, también visibilizando. Son todas acciones que lleva a cabo la comunidad educativa, la familia, el plantel docente y auxiliar. Nos acompaña el gremio siempre. Y la supervisión. Pero necesitamos que nos sigan acompañando ustedes ahora con aparte de la emergencia, declarar la emergencia educativa, hacer el seguimiento de estos eh, pedidos, de estas exigencias, no solo de nuestra escuela, de todas las escuelas, de todas las escuelas de la de San Martín de los Andes y quizás agregar esto que vuelvo a repetir, los dispositivos alternativos son y deben ser a corto plazo, y garantizando la seguridad el tiempo de clase, porque nosotros seguimos siendo jornada extendida y estamos dando cuatro horas y media cuando tendríamos que estar seis, seis horas y media, ¿sí? garantizándoles también el comedor a nuestros pichiqueche, tener en cuenta el transporte escolar. Son un montón de cuestiones que necesitan previsión, necesitan acciones concretas. Y, y, no, y, y nos queremos ir de acá también, sin pensar como nos sucedió en la última reunión con el, el ministro gianancafi que vinimos a la reunión equivocada eh, queremos pensar que no no vinimos a la sesión equivocada Gracias. Ahí escuchábamos la sesión del Consejo Deliberante Declaración de Emergencia Educativa en, en San Martín de los Andes, ¿no? Y quiénes hablaron, además de los concejales, por qué la emergencia educativa, lo que ha trabajado la Comisión de Educación a instancias del gremio docente, bueno, hablaron representantes de la Biblioteca Rucatrabún, no tienen ni gas ni electricidad, de la escuela 89 no tienen gas, tienen que estar están esperando que el Consejo de Educación dé el visto bueno para que puedan terminar al menos este ciclo lectivo en algún otro lugar, ¿no? Eh, como decía recién la directora de Paila Menuco. También pasaron del jardín número 63, uno de los 3 mil jardines que todavía no se culmina y como dijo la directora, eh, múltiples falencias en el edificio, se han volado chapas. Eh, todo lo que ocurre en cordones de chapelco que no no hay atención a no ser de la que se pueda brindar en las afueras del jardín y por último escuchábamos a eh, con la problemática que padece la escuela de pailamenuco un año y un mes no vedas climáticas mediante y todo lo demás eh, la empresa se retira va viene dice que está arreglando bueno ahí lo tenía de primera mano ...lo que está pasando en las escuelas públicas de San Martín de los Andes. Y mientras tanto, se declara la emergencia educativa. ¿Estará acorde a la situación? ¿Accionará con esto? Bueno, y por otro lado, la reunión con Jean Caffilo no es acá en San Martín de los Andes. Llamó a los concejales de educación que forman la Comisión de Educación a que vayan a Neuquén. Bueno, la exigencia es también que venga para este lado y de una vez por todas de las respuestas y las acciones necesarias para que cada una de las escuelas puedan desarrollar sus actividades normalmente y también seguras, ¿no? Escuelas seguras en la provincia de Neuquén. 12 del mediodía, 13 minutos. Hacemos una breve pausa y luego seguimos ahí en la parte final de nuestro programa de hoy. Es la hora, 12, 14 minutos.